Seguimos con más, you know, y la sección tan querida y hermosa de nuestro amigo Leo Galván. Nuestro querido Galván. Además, ¿viste, viste cómo no, fue en medio de hindú y el sí, sí. coso de Freddy Mercury era de la India. No. ¿Qué? Era Freddie Mercury origen. nació en la India? Claro. No, ¿En serio? ¿Sí? sí. Para, para, esto me lo estoy entrando en serio. ¿En serio, boludo? Leí que guardé sí. francesa, está. Ya el me verdadero me nombre por... de Freddy Mercury es Parrock Bulsara. Sí. <risa> ¿En serio? Tiene cara de turco. ¿no? De, ¿Viste, de tiene hindú? Carta, ¿eh? Por favor. Sí, si le pones un pantaloncito de vestir y una camisa blanca. Le, le pones el cosito de apu arriba y sale. <ríe> ya está. ¿No, ¿No te la puedo creer? No sabía, bueno. ¿viste? No, no, Qué bárbaro. ¿no? Toda la cosa que uno se entera. Pero bueno. Nada, hablando. Un poquito tarde, un poco, pues. Un poquito tarde. Ya <risa> se murió, ¿no? Sí, sí. se está muerto. Decida. <risa> ¿Te se me... sabías? ¿Qué me... enfermedad. Eh, hace muy poquitos días fue.. El Día Internacional de la Lucha contra el HIV. Uh -huh, eso sí. Es verdad. Así que estuvieron repartiendo proflécticos por toda la ciudad de Buenos Aires. Es cierto, sí, sí. sí, Recuerdo aquella campaña donde se le puso uno al obelisco y la señora Mierta se enojó mucho. Sí, sí. También. Que hablamos con Alex Freire, que fue uno de los ideólogos del preservativo en el obelisco. Sí, eh, Una gran campaña, si me preguntan Pero bueno. Hoy les traigo algo muy cortito para que A después ver. nos vamos metiendo un poquito en las noticias. Le traje dos policiales que es Sí, el resumen de la tarjeta. Traje Viene que... el resumen de la tarjeta. <risa> Mirá. ¿Sí? Eh, no lo pude pasar, no, no lo pude imprimir, nunca, nunca salió la impresión, así que bueno. Me lo, me lo estoy acordando de memoria. <risa> A ver, diga, diga, Esto sale de memoria, <risa> ¿eh? Este es post, ¿eh? Este es post, No me dejo es de que está en el resumen de la tarjeta, <risa> sí. ¿eh? Sí. Igual le no era un resumen de no una carta que decía que... Esto, no, no nada de que ver. ver, completamente off topic. Que decía que si yo no aviso... Que, que no me lo cobren, me pasan a cobrar 500 pesos por adherirme a un sistema de puntos del cual yo no participo. Ah, qué bien. No sé qué onda, ¿viste? Con un, un, una aerolínea. Está no bien. vamos a decir el nombre. No. No, pero bueno. Hundila, hundila. A Iberia, le pegá a la Iberia a que ahora <risas> está fundida. ¿sabes? Panam. Claro. No, con Panam. Claro. Hay una serie muy buena de Panam. Pero bueno, volviendo o sea, al tema, eh, sí. A mi hija le gusta Panam también. Bueno, a mí también. también. Sí, <risa> sos eh, Volviendo a la actualidad. Sí, del vamos mercenario. a tener un par de, de, de cositas hechas en números. ¿Sí? Ustedes que les gustan los números, ver, los dale. datos duros. Oh, a vos, eh, te primero vamos con a dos, vos te gustan, a mí siempre me gusta. Vamos con dos policiales que están muy buenos, pero me parecía que estaban tan ocupados dale. para traerlos Son desinformativos 100% off topic. A ver. Primero se cumplen 100 años del último asesinato del Petiso del judo ¿Se acuerdan de del Escudo? ¿Sí? sí. Uno de los, de los poquitos asesinos en serie que tuvimos. Eh, en en el nuestro país? querido país Y si sí. hay un montón No lo descubrimos así No, que... la verdad es que No han sido muchos Los asesinos No somos una sociedad De crear asesinos en serie No sé ¿sí? si viste El Niño de Barro La película Sí Habla del petizero Está muy buena la película. Sí. Eh, Donde Bueno, el último asesinato Fue hace 100 años Exactamente Sí, que eh, Había matado con un cordel A un niñito De unos modestos seis años sí. pero bueno eh, eh, terminó terminó en la prisión del en fin del mundo en Ushuaia donde Ushuaia. hoy todavía que la prisión del fin del mundo hoy por hoy es un, es un museo uh -huh. eh, hay, un, hay un muñeco de... muñeco de cera sí, ¿sí? Que... como si uno hubiera muchos chorros sueltos a, a Santos Godino ¿Sí? mira qué nombre que tenía el peticero de juego y también tiene un tema de los redondos un tema no editado ajá sí Pero bueno, nada, 100 añitos, ¿eh? Para recordar a, un, a alguien mortífero. <ríe> la verdad que es un numerito. Totalmente. Eh, hace tres años, a ver si se acuerdan de esta, y esta así viene pegada, la policía viene pegado al político. A ver. Eh, hace tres años eh, aparecían los cuerpos de la familia de los Pomar. Sí. ¿Se acuerdan de los Pomar? Tres años ya. Tres años ya, no me parecía tanto, ¿no? Mira. ¿Qué había pasado con los Pomar? Esto, hay algo que me llamó la atención. O sea, lo, los poquitos medios que lo recordaron, eh, que recordaron la noticia, si querés, la noticia vieja, fue que decían... <ríe> Impresentable. La, la noticia, bueno, sí, que esto, que el rastrillaje, que no aparecían, que... ¿Se acuerdan todas las historias que se tejían alrededor de los pomares? Sí. sí que, que el tipo había que estado vendiendo merca, sí, que, que se había hecho una fortuna. Que a propósito. Porque no sé qué, habían embargado no, había... no sé qué carajo. Y bueno. Que había pasado saludando en el peaje. Exactamente. No sé todas, todas esas cosas en realidad da, querían dar por tierra la, la teoría original, que en realidad era que un, una camioneta de la policía fue la que lo chocó uh -huh. y los que terminaron desbarrancando por el costado de la ruta. Eh, lo cual, nada, es una investigación que quedó en la nada ¿sí? y, y la verdad es que es, es inaudito que eso nunca haya, si querés, salido a la luz de manera pública son ese, ese tipo de cosas que, que quedan en la nada Como por ejemplo la investigación del caso Candela Pero bueno, también, también se recuerda el, del día de hoy de los tres años Porque se le, en base a esta investigación media bastante fraudulenta Se le quieren pagar unos 14 millones de pesos a la familia de Ajá. los Pomar Como, ¿Sí? como resarcimiento, <risa> resarcimiento. económico Así que bueno, nada Y los asesinos siguen impunes Algo que eh, Es moneda sí, corriente, ¿no? Sí, ¿A esta altura. ya estamos demasiado mal acostumbrados Estamos demasiado mal acostumbrados Pero bueno, nada Otro numerito Otro numerito muy simpático Se, cum se cumplieron 99 años De la inauguración del subte Sí, sí, es verdad. Eh, y que la línea A sigue con los mismos vagones. La línea A lamentablemente sigue con los mismos vagones, van a cumplir un centenar de años. Y, y no los vamos a sacar no... ahora, dejemos no, que cumplan cien, no. ya que llegamos a 99, Exactamente. Dejemos, dejemos que cumplan 100 cien y después vemos. Después vemos sí, si ponemos sí. estos que no van con el voltaje. Después vemos si se <risa> desarman los vagones. <risa> no. Porque cada vez le van sacando yo, yo... más asientos al línea ¿viste? Antes donde había más asientos de madera, los van sacando sí, para que entre más gente para la madera de los asientos la usan para recauchutar las paredes. <risa> <risa> la, <risa> lo van, lo van no, arreglando así. Sí pueden, sí pueden, vean en YouTube algunos videos sobre la famosa estación Fantasma que ah. se encuentra entre Loria y Pasco. Sí yo he pasado mucho por ahí eh, se sigue con la línea sí qué pasa con esa estación fantasma hay un eh, cuenta la historia sí que hay una estación fantasma donde murieron unos tres o cuatro eh, obreros italianos de una estación que en realidad nunca se terminó de hacer y justo en ese momento ¿Cuál es estar... que hay como un negocito alguna ¿eh? cosa así en es una medio. estación que está dividida en dos es Gloria sí. de un lado y el otro lado es eh, es una estación y... que eh... A do, dos cuadra, a, con dos cuadras de diferencia Tenés los andenes en, para, A la ida hacia Plaza de Mayo para un sí, sí. lado Y hacia Once para del otro Exactamente, sí. supuestamente en el medio Se estaba haciendo lo que sería la estación De, de ahí Pero no nunca sé, pasó a mayores pero, pero no, no Porque se derrumbó un... sí, ah. Y murió esta gente, entonces dijimos Bueno, carajo, no vamos a seguir metiendo mano ahí Hacemos dos separadas y, y chau vito. Eh, búsquenlo, están, hay un par de videos bastante raros uh -huh. Sí, eh, simpático Pero bueno, eh, Pero bueno este... Es un poco el tren fantasma de Esos vagones de la sí, línea sí, sí. Justo en ese momento, que es cuando pasa entre una, una media estación Y otra media estación, es el momento en el que la línea Se apagan las luces Siempre Siempre Sí. Línea, por eso te digo, sí. es como el tren fantasma. Los coches van desvencijados así sí, claro. moviéndose para un lado y para y el igual, otro. Igual encuentro. se mueve mucho menos que cuando yo era chico. Este en, entra pase. viento por todas las rendijas de, la, sí. de las maderas. Igual y ahí se apagan las luces y se prenden. Hay algo que le quiero rescatar a eso, que si bien es, es un peligro, <risa> la verdad que es un peligro, no puedo entender cómo todavía no se prende fuego y nos morimos todos ahí adentro decir eh, que estamos esperando que se suene la tragedia, claramente. Uh -huh. Hace un año, se cumple un año de que la ciudad de Buenos Aires dijo que no se iba a hacer cargo después que sí se iba a hacer cargo. sí hace porque no se iba a hacer cargo. Unas pocas semanas. Dijo que sí Pero sí bueno, entre medio de todo esto, después vamos a charlar sobre, eh, sobre los problemas en el subte. Pero bueno, otro numerito muy simpático que les traje. Escuchen esto, ¿eh? A ver. Está bueno porque todos tus numeritos son simpáticos, pero están. Sí, son todos un ah, to, Todos ligados a asesinatos, <risa> a muerte. Pero son bueno. re simpáticos. Así que bueno, este número es terrible. La FIP ¿sí? Sí. Eh, anunció que este año se recaudó un 28,3% más sí. ¿sí? El que, que el año pasado. Exactamente. No Lo cual es un 28,3% de inflación. <risa> más o menos. O que están rascando por todos lados. Eh, en, números, en números reales, estamos hablando de 667 mil millones de pesos mm. que recaudó la FIP, ¿sí? lo que lo hace la recaudación récord ¿sí? del modelo, con lo cual le está dando un amplio margen para lo que sería el año que viene. ¿no? Este es el número que más o menos se venía barajando en el presupuesto nacional 2013, así que seguramente si no se la revientan en el último momento. Y, y Clarín puso operable. una foto de Ricardo de Chegaray tapándose la nariz. Como si no sé, claro Como si no sé. Sí, así que bueno, los perros de la FIP se ve que juntaron bastante. Hay un montón de entidades dependientes de la FIP por ejemplo, eh, y de rentas en el caso de Ciudad de Buenos Aires, también de Arban en la provincia de Buenos Aires, uh -huh. que se dedican a hacer, por ejemplo, y esto se los digo a modo informativo, eh, hay, son como mini dependencias que se dedican a hacer distintos, eh, o lugar distintos lugares para recabar dinero. Por ejemplo, uno de ellos se llama Sir Crev, Sí, que es una entidad financiera, de, no, no es una entidad financiera, es una entidad que depende de la AFIP, eh, en este caso de la ¿sí? eh, uh -huh. en, en Ciudad de Buenos Aires, que lo que hace es recaudar el 5% de cada una de las transferencias y depósitos que se hacen en las cuentas bancarias, tienen el derecho de sacar ese 5% sin consentimiento del, del, eh, de la persona del la la de ciudadano, exactamente, en concepto de adelanto de ingresos brutos. Ah, sí, así que todos aquellos que están inscritos en, en lo que sería ingresos brutos, en, en el famoso, no hay régimen simplificado de ingresos brutos, pero más o menos, uh -huh. todos los que están inscritos como monotributistas y demás, eh, y además están inscritos como, bueno, eh, como como ingreso brutista, ingreso brutista, si querés eh, le están reteniendo esto, véanlos en sus resúmenes bancarios, aparece como adelanto ingresos brutos IRCREP Es un sí, 5% disfruten. de todos los depósitos que se hacen, ¿sí? Si uno no va a hacer el, el reclamo correspondiente, esa plata se sigue sustrayendo de las cuentas. Así que, chequenlo maravilloso. ¿No? Eh, qué lindo Grand número dato. el 5%. Gran dato. ¿eh? Grand... ¿Por qué les digo esto? Porque a mí me pasó. <risa> sí. Yo que soy licenciado y que no debería estar pagando ingreso bruto porque tengo una carrera de más de 5 años, me lo siguen cobrando así que tuve que ir a hacer el retorno okay. correspondiente. Para los que no saben se pueden meter en la página de Ajip, pedir turno para lo que si creo, y ir a hacer el creo el y llenar el formulario correspondiente para dejar de pagarlo en caso que corresponda o para uh -huh. ver qué onda. O para sí. que ya que te lo descuentan, te, te lo tomen con para Exacto. que no tengas que pagar después sin no el brutos. El, el depósito automático empezó a regir a partir de octubre, con lo cual, nada... Está bien, vienen sí, recaudando ya. Vienen recabando. Así que, bueno, ¿qué, ¿qué les parecen los numeritos que les traje? Me encanta, Tus, tus columnas sí, de das. números son... son... Sí. Y por último, el último número para cerrar sí. un poquito de esto y después vamos a pasar al tema principal, que es el, el tema de lo, los números que se debaten en el subte. Uh -huh. eh, se calcula que fueron... El, el trending topic de, de, durante el fin de semana fueron unos 143 tweets por minuto que decían el Che Guevara del Pro. Sí, que es que se vio una foto de los niños pro con una camiseta amarilla que decía Macri bueno. es la revolución y tenía la figura de Che Guevara en umbral. Vieron esa cosa que uno va a hacer con sí, Photoshop, sí. pero con la cara de Mauri. Sí, sí, sí. no, era la verdad que era bastante como el patético. Igual bastante, el Guevara. bastante bueno. trucho lo hicieron, <risa> pero eh, ni, el era, <risa> ni el perfil era la carita de Macri. Con el, bueno, bueno. No, pero bueno. Eh, a mí me, la verdad que me da un poquito de... Es cosor. Estos pibes, claro Estos pibes no leen No, no leen No, el problema, Le, lo, lo, el la, problema la, es que la La biografía de ese, Feynman Ese tipo de cosas Son las que eh, Uno pone para sumar ¿No? Como para sí, sumar sí. adeptos Como la de Bio a la Restauración Con la cara de sí. Del leque de, homo restaurado Que está sí, muy sí. buena si Macri, si Macri es un revolucionario sí. ¿qué, ¿Qué queda para el resto? Pero no suma gente Sino que genera odio Es lo cual Nada Es como una sí, contracampaña Estaban diciendo Que iban a hacer Diarios de bicicleta Con Mauricio sí, Te voy Bueno, muy bueno. Muy bueno. Sí, aparte la sacó de la galera. Sí, sí. Bueno, y el último número sí, como veníamos adelantando, después vamos a subir una foto muy simpática, se están barajando a través de las redes sociales y no tan redes sociales como yo les adelanté, uh -huh. lo que sería una marcha en todo el país del 6D, sí, el 6 de diciembre previo al 7D, al día en que vence la ¿Qué sé, que la la gente, media cautelar que la gente se va el, a querer por, por por clarín, clarín, que la de medios? Es medio inentendible, ¿no? Porque ponerla en esa fecha es claro. como decir. A ver, Ay, yo le hago a Clarín. No, es que justamente ese es el punto. O sea, le, me parece que la polarización que hay en, tan, en, en torno a la política, en torno a la sociedad, es. Si no estás dentro del modelo, sos un facho retrogrado. Y un, un, monopolista. Un, un monopolista que le hace el caldo gordo a mañeto. Y no es así. Digo, me parece que la idea es, es no terminar polarizando una discusión que no debería estarlo. Pero bueno, al argentino promedio le gusta también esto de, de polarizar es, las cosas, de tomar es, bandos. Es, claro, tomar es de ríbro de boca, le gusta la temperatura, la sensación térmica. Menotio Bilardo. Menotio Bilardo, exactamente. Etcétera, etcétera. Pero bueno. Igual tiene, Clarín tiene 100 días hábiles para regularizar su situación. Como tantos otros grupos uh -huh. de medios. Sí, bueno, pero que lisa, ¿tanto qué más 7D, se queja? Tanto 7D, Sabatella dijo que bueno, iban a esperar hasta la medianoche O sea que ya va a ser el 8 Ya va a ser el 8, exactamente y y El es sábado el 8, así que va a ser el 10 Y el esto sí voy a hacer una apreciación personal eh, Yo entiendo que Sabatella es uno de los ardos defensores de esto Es uno de los voceros del, del, del 7D Si querés, que está saliendo por todos los medios a hacer la defensa uh -huh. eh, No me gustó para nada Ver a, a la... <risa> Están viendo que me corten No me gustó para <risa> nada ah, La libertad no, de presión Libertad <risa> de expresión. Ver eh, a Milagro Sala haciendo la defensa del, del 7D. Cuando es una. Es, eh, y esto sí tan es turbio un, es lo de Milagro defensa. Sala porque es, tiene Es una persona que lado. está, primero, es, si querés, la vocera de Tupac Amaru. Uh -huh. ¿sí? eh, está acusada judicialmente de eh, aprietes y asesinatos políticos. Por eh, ir en contra, si querés, de la libertad de expresión Bueno, que de la haya gente. denuncia no sí. quiere decir que sea culpable primero. No estoy diciendo que sea culpable Pero vamos a convenir que es algo que no está muy bien ¿sí? vos, Se supone que estás a favor de la, la libertad de expresión Cuando estás acusada judicialmente ¿sí? Como mínimo, eh, no está procesada todavía ¿sí? uh -huh. Estás acusada judicialmente de eh, Pero, yo te, puedo de acusar, pero yo, te, yo te puedo acusar a vos de violador y no violaste a nadie, ¿entendés? Yo te entiendo. Me parece que estás, estás, estás haciendo un juicio... Bueno, creo que no. Entonces, por lo menos a mí no me tocó. Yo, yo estoy haciendo un juicio de valor, ¿sí? Estoy siendo 100% subjetivo en esto. Sí, y sí. Por eso dije que no me parecía sí, estás bien. Estás adelantando, me parece. Demasiado. Pero, pero no, no tiene una sola causa. No, no, sí, ya sé. Bueno, pero son ¿Sí? um, O sea... ¿Son acusaciones que sí, todavía Sí, tenemos no, un montón no... de supuestos y conjeturas claro, que no hacen nada. Es que sí, que sí. Me, pero bueno. No sé, además que no es una, una cosita que la está le, le, que bueno, la están acusando. por eso, si querés, Mauri está, está procesado, grave. pero bueno, está procesado, pero no salió nada. Así que, pero nada, sigue, final, siendo jefe, pero bueno. sigue siendo jefe de gobierno. Pero sigue siendo jefe O sea, con ese concepto, o sea, todo el mundo tiene derecho a, a decir cualquier cosa. tal nada, la justicia me la pasa por... Total hasta que total para que veas si sigue libre. <risa> libre. Tiene una condena firme. Tiene <risa> una condena firme, sí, sí. pero eh, pero porque bueno. Hoy, hoy justamente salió que, que va a seguir libre. Que va a seguir libre, exactamente, porque todavía está en suspenso uh -huh. la condena. Sí. Así bueno. que bueno, ¿les gustaron los números? Me ha encantado tu apocalíptica sí. numérica columna. Sí, sí. Nuestro querido mercenario Me numérico. Que igual muy linda tu última columna del año y por ahí. Sí, vos sí, que no por... llegamos a la, no, a la no, próxima columna que... números. Sí, no, sí. Pero vos, te, vos, te, vos no sabés con quién te metiste, flaquito. Yo creo que sí, yo creo que sí. Salvo que venga el fin del mundo maya y el 7D, llegamos. Es Bien. Bien. Ahora nos vamos a escuchar el informativo de Telem y ya venimos.